Alberto Fernández dijo que nunca restringieron libertades, solo cuidaron la salud de la gente. Al realizar el anuncio de la prórroga del aislamiento hasta el 30 de agosto, el presidente dijo que el problema ya no es el AMBA, se ha diseminado en todo el país. El plan funcionó y está funcionando, pero el riesgo siempre existe. El riesgo de que nosotros estemos tranquilos, nos relajemos, pensemos que esto ha pasado, eso es lo peor que nos puede pasar, porque el virus está... Circula entre nosotros. Vamos a ver cómo ahora se ha expandido en muchos lugares del país. Y para peor, todo esto pasa en América Latina, que se ha convertido hoy en el epicentro de la pandemia. Sociedad. Cinco ciudades volverán a la fase 1 por el aumento de casos de coronavirus. Se trata de Tartagal en Salta, La Rioja Capital y Chamical y Santiago del Estero Capital y La Banda, que se suman a cuatro departamentos de Jujuy, Río Gallegos en Santa Cruz y Río Grande en Tierra del Fuego. Internacional. La sobrina de Donald Trump dijo que está preocupada porque su tío no aguanta perder. En una entrevista con Taylor, Mary Trump, autora del libro Siempre Demasiado y Nunca Suficiente, dijo que el presidente de Estados Unidos es racista, agresivo y misógino. La sobrina de Trump aseguró que una reelección podría desatar aún más la personalidad de su tío y acusó a los grandes medios y al partido republicano de haber normalizado su discurso.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 Díaz Vélez 3761 Almagro y ballet 1724 Luis Guillón Esteban Echeverría Almacén UTT Voces Maestras Voces Maestras Un programa de docentes del barrio Todos los domingos de 8 a 9 por La Gráfica Un espacio de construcción de unidad Voces Maestras Por Radio Gráfica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 una radio de bandera. Fin de Espacio Publicitario. Cuando las flores comienzan a crecer, no quieren estar muy cerca de ti, pues tienen temor que te confundan. Comienza a nublar, no debo esperar que vuelva la luz, porque junto a ti siempre hay estrella. aliviarás las corazón al decir que todo está bien, es mucho mejor que la realidad, igual esta tierra será tuya. Es para ti, es para ti, niño argentino, lucero, encendido que Dios puso aquí. Bien, es mucho mejor que la realidad Bueno, buenos días a todos y a todas Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes En los controles, allá en Barracas, en nuestra querida radiográfica En los controles, nuestra queridísima Rita Faurz ...vamos a comenzar con los saludos... ...Daniel, buenos días... ...buenos días a todos y a todas... Como no, tenemos un montón de saludos... ...como es costumbre... ...Dora, Cici, Miguel Gallardo de Santa Rita... ...Luis Cristaldo de Villa del Parque... ...Eduardo Ragio, nuestro musicalizador... ...desde Vicente López... ...Eduardo de Villa Martelli, ...el asistente de producción César Esquivel... ...Guillermo de Barracas... ...Gloria del Bolsón... ...Liliana, Carmela y Amedí de la Boca... ...desde Madrid, Enrique, Hilda, Alejandra y Gabriel... ...Emilce y Martín, que nos están escuchando desde tempranito... ...Sandra Romano Montanches, desde Perú... ...¡Feliz cumpleaños! Bueno, tenemos acá que nos ha mandado Marcela... ...que no nos olvidemos de saludar al jardín número 4 de Cutralcó... ...que está cumpliendo 50 años... ...donde Marcela fue supervisora y está escuchando a su directora Carolina Sosa. Saluda de mi parte a ese gran equipo de trabajo. Saluda a Armando Acuña. Hoy el desayuno con clave de infancia Marcela. Me olvidé, mándamelo. ¿A quién teníamos que saludar en ese en ese espacio que me dijiste? Las más ricas bendiciones a Marcela, a Alejandra, a toda la rica audiencia desde Chipoleti. Viviana Adá, desde General Roca, Río Negro, que nos está escuchando. A Carolina, Carlos, Liliana Llamas, Liliana Betas, María, perdón, María Derias, de 25 de Mayo, La Pampa. Viviana, desde General Roca, mientras cocina bundines para vender en tiempos adversos. Los escucho, dice, felicitaciones a la radio y saludar a su familia en Chipoleti. Y ya están conectados con nosotras, con nosotros, eh, Marcela y Carlos que están mateando, decían antes, escuchando tangos. Bueno, espero no haberme olvidado de nadie. Marcela, querida, ¿qué problema tenemos hoy? ¡Ah, Mabel! ¡Hola, Mabel! Desde Lomas del Mirador. Ay, Mabelita, bueno, vamos a dedicarle este programa. Te cuento y le cuento a toda la audiencia que es muchísima... Le vamos a mandar un. Le vamos a hacer un programa al festejo del día de las infancias, que como venimos haciendo en tejiendo redes, no es solamente un día, es la vida que tenemos que dedicarle a nuestras infancias. Y tenemos además eh, tres columnas. Tenemos de Camino Docente hoy, que van a estar, ¿quién es, eh, Daniel? Bueno, va a estar la profesora Estela Fernández y el profesor Fabián Otero. En la conducción, por supuesto, de Graciela Viciniano, de Camino Docente. Después tenemos, por supuesto, a De Clave de Infancia, con esta impresionante audiencia desde eh, el sur del sur, como dice... Eh, el spot publicitario de nuestra radiográfica. Con la conducción de Marcela Haddad, saludamos a Juan y a su familia, a la hermana de Juan, que nos van a prestar sus voces, y por supuesto a la columna de eh, Florencia Sisi, que es, Daniel, ¿cuál? Bueno, en tiempos singulares, y hoy dedicado a las infancias. Y hoy dedicado a las infancias, y Graciela en su columna va a estar tratando un tema muy urticante, que es, ¿qué pasa con la... Eh, universidad de la ciudad, la que todos conocemos comunicaba. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Rita, vos qué decís, comenzamos ya con eh, los audios de Flores en su columna en tiempos singulares. Muy buenos días. Para comenzar con la columna de esta semana, me gustaría tomar como protagonista a nuestras queridas infancias. Infancias que el día domingo se encuentran festejando su día ¿no? y para hablar de ellas me gustaría asemejarlas con las plantas ¿no? me parece que cada niño, cada niña, cada infante particular se asemeja a una planta una planta que puede dar distintas formas, colores, tamaños, flores y frutos Cuando el cachorro humano, como decía Lacan, llega al mundo, llega siendo tierra dentro de una maceta. Es el otro materno, el primer espejo, un adulto, quien comienza a regar con deseo la semilla de la subjetividad, para que ese niño, para que esa niña pueda elaborar su cuerpo real, como la maceta, o su cuerpo imaginario, que podría ser la planta, ¿no? Las plantas tienen hongos que con el tiempo se adhieren a las raíces para fortalecerlas, para ayudarlas a, a que tomen fuerza y que puedan crecer. Y algo similar sucede con, con las infancias. El lugar de, de estos hongos lo, lo ocupa el juego, que ayuda a fortalecer y potencializar la subjetividad de cada de cada infante. Poder recordar que el jugar es un derecho que todo niño o niña debería disfrutar plenamente. mi corazón al decir que todo está bien. Bueno, hoy no hemos puesto la cortina musical que identifica a esta a la columna de Florencia Sisi, pero. Hemos elegido este tema bellísimo que nuestro musicalizador Eduardo Ragio ha seleccionado para nosotros. Seguimos escuchando a Florencia en estas reflexiones que hace, poniendo, comenzando el hilo conductor de este programa, de este bloque hasta las ocho y treinta que tiene que ver con las infancias. Seguimos, Rita. El juego, el juego es salud. El juego en las infancias permite construir, permite elaborar. Permite comunicar situaciones que están atravesando. Es la forma que tienen niños y niñas de poder comunicar lo que les sucede. Cuando hablamos de infancia también me gusta hablar de sus marcas. De aquellas experiencias que todo niño y niña vive durante la infancia. Que se pueden recordar con total precisión. Eh, marcas que, que llevan a un cierto lugar. A sentir un aroma. A revivir experiencias de amor de felicidad, a rememorar el sentir con personas que tal vez ya no están. Estas experiencias que generan un amor profundo, ligadas a lo afectivo, a lo vivido intensamente, tienden a repetirse en el tiempo, son impregnantes y generan una marca. Hay marcas de la infancia que pueden ser olvidadas, pero a medida que avanza la vida reaparecen de distintas formas en nuestra adultez.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 Bueno, nos cuenta Marcela que Javier es periodista deportivo, así que lo invitamos a escuchar a Carlos Aira a todos los días.